Hola Jorge, buenos días, ¿todo bien y tú? aquí estamos queriendo escucharte hablar de economía? Bueno, pocas noticias y por suerte ninguna mala, por lo menos de las pocas que hay en, en estos últimos días. En buena, hora. Sí. <ríe> <ríe> en buena hora, exactamente. A veces las mejores noticias en economía cuando no hay nada. Porque sí, sí. <ríe> cuando aparece alguna... <ríe> por lo general... <ríe> no, no, por lo general eh, no son hace, buenas. Hace, Pero bueno, por lo general es el ruido. Exactamente, y hace si no hacen ruido, es como el juez de claro, fútbol, si uno claro. no se entera de quién fue, no claro. es como el que tuvimos el, el domingo. Sí, sí, sí. <risa> mejor olvidarlo, mejor olvidarlo. Es, exactamente, lo mejor que puede pasar con los jueces de fútbol es no este no acordarnos del este este el que el pase desapercibido. Bueno, en las noticias económicas de esta semana, algunas son positivas, eh, pero por lo pronto ninguna este genera un impacto fuerte este, ni para un lado ni para el otro yo diría que moderadamente este positiva la primera fue ayer en la en el gobierno de Estados Unidos informó que la inflación del mes de mayo o sea el cierre del 31 de mayo se ubica cerca del 4% una baja con respecto al que te, a lo que teníamos el mes pasado de hecho en el mes de mayo la inflación fue del 0,1%, bastante parecida a la nuestra, nuestra fue negativa bueno, 0,1, bueno, 0,01 en este en Estados Unidos fue también muy baja eh, y de esa manera de a poco se está llegando al objetivo, el objetivo final de la Reserva Federal es que Estados Unidos cierre la inflación de los últimos 12 meses en un 2%, estamos todavía a, a 200 puntos, estamos a, a un 2% de diferencia, 2.1% de diferencia, pero Está claro que la tendencia es esa, va a seguir bajando, y si esto sigue ocurriendo, se sigue afianzando, de la actual impresión por lo que hemos estado viendo en los últimos meses, que es muy probable que ya para fines de este año lleguemos a, a ese 2% de objetivo. Bueno, las tasas de interés en Estados Unidos dejarán de subir, la política monetaria restrictiva esta que generó aquella convulsión con aquellos bancos en el mes de marzo, finalmente estaría llegando a su término, Y bueno, es una una perturbación menos en el sistema eh, económico internacional, el sistema financiero internacional. El lo que vimos en plaza, mmm, bueno, también es noticia, no sé si es tan buena dependiendo de dónde está parado uno. Sigue bajando el dólar a nivel local, el interbancario se está ubicando por debajo de los 38.50, ayer cerró a 38.427, menos de 38.5 hace un año concretamente 10 de junio del año pasado eh, el dólar estaba en 39.57, un peso más que ahora. E entonces hicimos una para este para reflejar un poco hicimos un, una serie de este de cálculos de qué opciones hubiesen sido las mejores el año pasado si no hubiera tenido determinada cantidad de dinero para colocar. Ahora los bancos están ofreciendo colocaciones en tasa a tasas un poquito por encima de las habituales para colocar el medio aguinaldo. Bueno ¿Qué hubiera pasado si el año pasado alguien, a esta altura del año, eh, hubiese tenido, por ejemplo, 100.000 pesos y hubiese optado entre cuatro opciones? Colocar en dólares y comprar un bono de los Estados Unidos, esto que hemos estado diciendo que han estado aumentando la tasa de interés, Eh, en pesos uruguayos hubiera dejado los 100.000 pesos, hubiera comprado letras de regulación monetaria, son las que emite el Banco Central, deuda pública del Banco Central, llamado de alguna forma así, que tiene la ventaja de que no paga IRPF, es una ventaja no menor, o hubiese cambiado a dólares y hubiese colocado la bolsa de Nueva York, que ha estado bastante olvidada de las noticias en los últimos meses, hubiese comprado bitcoins, que esa es la otra que muchos jóvenes más que nada coquetean con este tipo de... Eh, colocaciones. Bueno, eh, hicimos un cálculo de con el diario del lunes, o sea, con hoy, cómo hubiesen sido los rendimientos. Bueno, la peor de las cuatro opciones hubiese sido pasar esos 100.000 pesos a dólares el año pasado y haberlos colocado en un bono del gobierno de Estados Unidos. Hoy en día, si alguien hubiera hecho eso, de los 100.000 pesos originales tendría 100.497. O sea, un, un interés en pesos de casi 500 pesos. Eso hubiese sido la colocación en bonos de Estados Unidos. Si hubiese colocado en letras de regulación monetaria la tasa que estaba en aquel momento, bueno, hubieran vencido el día de hoy la rentabilidad de esta colocación ¿eh? hubiese sido de 110.000 110 pesos, un poquito más, 110.322 pesos, que equivale a 2.862 dólares con 57. O sea, con respecto a los 100.500 son casi 9.900, 9.800 pesos más que la colocación en un bono de Estados Unidos. La sorpresa viene por este otro lado, y qué hubiese pasado si hubiéramos tomado colocaciones un poquito más eh, especulativas, son por lo menos más riesgosas. Bueno, si hubiese colocado esos 100.000 pesos en la bolsa de Estados Unidos, lo hubiera cambiado por dólares, lo colocaba en la bolsa y lo vendía, lo pasaba a pesos, en este momento hubiese tenido... 116.017 pesos o sea, 6.000 pesos más que la colocación en letra de regulación monetaria. Y finalmente si hubiera colocado en bitcoins que sube, baja, vuelve a subir, vuelve a bajar en este momento hubiese tenido 122.063 pesos o sea, la más riesgosa de todas fue la que generó más rentabilidad. De hecho tanto los bitcoins como la bolsa el grueso de esta rentabilidad surge a partir de marzo. Si uno mira hasta cuando estaba esta turbulencia de los bancos por allá por marzo, eh, la mejor colocación hubiera sido en letras de regulación monetaria en pesos. La mayoría de estos 16.000 pesos que generó la bolsa desde el año pasado hasta esto se concentran en los meses de abril y mayo, o sea, en 60 días la, la rentabilidad de esta colocación más que sopesó toda la ganancia que había tenido la alternativa que era de letras de regulación monetaria del año pasado. Y lo mismo ocurre con el Bitcoin. Durante buena parte del año, estos 12 meses, el Bitcoin dio rentabilidad negativa, pero en los últimos meses ha subido fuertemente y bueno, con este esta montaña rusa que es el Bitcoin, en este momento hubiese generado esta rentabilidad. Así que lo peor que le podría haber pasado a alguien es haber comprado dólares y haberlos mantenido debajo del colchón. ¿Colocados en la bolsa? Bueno, la rentabilidad es buena a partir de marzo y... Esa locura de los bitcoins a los jóvenes, por lo menos, les hubiese dado también ganancia importante en los últimos meses. <ríe> por lo pronto, el dólar sigue cayendo en Uruguay, Jorge, parece que no tiene fondo. No dudemos que en el correr de esta semana ya las pizarras empiecen a cotizar por debajo la por debajo de 39 de la venta. Sí, sí, sí, sí, me he dado cuenta, sí, claro, por supuesto. Y y si esto esta tendencia se mantiene... ¿Qué conclusiones podemos sacar de cara al futuro cercano? Bueno, mira, por un lado, Argentina va a ser todavía más barata de lo que es, y Brasil también, porque a ellos no les está pasando lo mismo en la misma dimensión, y Uruguay se va a seguir encareciendo, Jorge, ese es un problema, ya estamos caros y de esta manera seguiremos siendo más caros. O sea, para aquel que quiere gastar en el extranjero, de para bienes, para aquel que exporta bienes y servicios en dólares y compite en el mundo, Bueno, con más problemas. Vos sabés, Mauro, aprovecho de hacerte un comentario. Eh, muchas personas nos han nos han planteado que no entienden muy bien, ¿sí? desde la economía doméstica, ¿verdad? Desde lo que ellos sí. pueden este, llegar a, a, a razonar. ¿Cómo, por ejemplo, una misma pasta de dientes del mismo tamaño y la misma marca puede costar 10 veces más de un lado de un río que del otro? Sí o de repente un kilo de harina, o de repente, sí. este no sé, un, un pan en la panadería, y cuesta entenderlo, le cuesta entender a la gente eso. ¿Puedo puedo pedirte que eh, para el miércoles que viene, o, o cuando a ti este el tiempo te lo permita, eh, poder hacer un análisis más profundo de esta realidad, como para que sea un poco más entendible por, por el ciudadano común? Sí, perfecto, Jorge. este Podemos sí tomar tres o cuatro ejemplos este y analizarlo profundamente. Ese que tú hablas de las pastas de dientes es, es, es verdad muy claro y muy contundente. este y, y vamos a ver que en realidad sí, las dos o tres variables, que son dos o tres, no más que esas, explican prácticamente la totalidad de los casos. Puede haber uno particular que quede fuera, pero sí no hay ningún problema, podemos... En esta semana bueno, y, trabajar y y poner el tema del tema, tema de los combustibles el tema también eh, yo que sé, el tema de la leche cosas elementales sí. cosas de todos los días no e exactamente sí sí no hay ningún problema este armamos algo y, y el miércoles que, que viene lo desarrollamos y la gente entiende bien por dónde va este esta inconsistencia aparente que van a ver que en realidad tiene su, su justificativo claro bueno y para terminar Este, para redondear también, porque arrancaste hablando de Estados Unidos y Uruguay, vamos a terminar con el mismo tema. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué interpretación, qué lectura y qué beneficios podemos esperar para nuestro país de este encuentro de ayer de más de casi una hora y media del presidente de la calle Poe con el presidente norteamericano Biden? Mira, Jorge, mi impresión particular, desconozco la interna de esa reunión, obviamente no conozco las este, los puntos que se trataron, Estados Unidos tiene una preocupación en el mundo hoy, geopolítica. Sabe que tiene un competidor y ese competidor está jugando muy fuerte. Es China. Ese competidor es China, Según. exactamente. Uh -huh. ¿Eh? este Y lo ha demostrado Estados Unidos con todas sus <ríe> herramientas. Ha mandado emisarios a Argentina, eh, a Brasil, bueno, de que la aparición de Lula en Brasil no es una noticia muy buena porque está mucho menos alineado Estados Unidos que lo que estaba el gobierno anterior. Este, más allá de las simpatías personales que puede haber habido entre Bolsonaro y Trump, o lo que sea. Queda claro eso Estados Unidos. Y Estados Unidos está tirando, como siempre lo ha hecho, algunas líneas para tratar de, eh, no sé si la palabra es impresionar, pero por lo menos distraernos un poco de este del coqueteo de, de China. Probablemente haya alguna oferta puntual. No se caracteriza este gobierno de Estados Unidos, ni creo que hoy en día haya mucho por ofrecer grandes eh, tratados y grandes acuerdos, yo creo que va a terminar en muy poca cosa, en dos o tres, eh, como en el pasado hubo un acuerdo que nos dejó ingresar cítricos a cambio de pesos en Guantánamo, yo que sé, ese tipo de cosas. Estados Unidos se queda en esa, habla mucho y hace poco. China mucho más agresivo y yo creo que... Eh, este va a terminar siendo la que predominen este en, el, en los acuerdos comerciales, porque además seamos realistas. Uruguay exporta a China aún ahora, que exporta mucho menos que antes, bastante más que a Estados Unidos, y además encaja perfectamente en el, el perfil que, en, de productos que precisa China. China precisa materias primas y alimentos. Estados Unidos produce materias primas y alimentos. Entonces es más fácil acordar con China que con Estados Unidos. Este, así que me parece que por ahí viene la mano yo no le tengo mucha esperanza de los acuerdos con Estados Unidos visto el historial que hemos tenido ha, dicho, ha, ha habido muchas promesas desde la ECA del 60 de Kennedy con aquello del acuerdo después vino el ALCA y, después se, bueno, y nunca se ha concretado nada en profundidad pero es mi opinión Jorge Gracias Mauro, nos reencontramos la semana que viene Bueno, con gusto, buena semana para todos Igual para ti, chao Frecuencia abierta.